¿Tendemos la alfombra roja como hizo el ruso Sergio c h i Lioto t el viernes con los chinos?、Sí. ¿Viste que los recibió, les abrió la puerta? Buscó al único empleado estatal que sabe abrir una puerta, sí, diría m a r c e i a l o l a r o Les tiró una alfombra roja y vino el chinaje. Nosotros、sí. estamos haciendo lo mismo con este señor. r es que no es de China? No sé. No lo sabemos. Ciudadano del mundo, Fede m i r a v a l l e bienvenido. Qué placer, qué linda presentación. No、está? soy chino. No, no soy、eh. chino. Bueno, podrías. p Podría. o d r í ¿Sí? a q u e r é s acercarte el micrófono? Mira, lo、sí. hacemos en vivo. ¿Cómo? Así, sí, lo hacemos todo, acá. Sí, í un, un toque.、Ah, eh, ahí. ahí.、Sí, Nos ¿Me escuchamos sí, mejor. Sí. Ahí está. Ahí, ahí estamos por, todos. Porque tu club de fan. Sí, Flan.、Eh, mi club de Flan. Sí, de Fede m i r a v a l l e Sí. Eh, acaba de mandar un mensaje que, que necesitarías un poco más de volumen, por eso te lo acercamos. Quizás soy yo que estoy un poquito más grande, porque p a s a r o n unos meses sin que viniera, entonces este, la voz se me está. No, este, no, estás bien, bien. bien, estás bien. Bueno, gracias. No, pero con más pila,、muchas、porque gracias, gracias. es lunes, gracias por、gente? recibirme. Es, para el lunes,、sí. pasan muchas cosas. En mi caso, este, pasa un fin de semana tranquilo. Nada más para decir. Si quieren, me levanto, me voy. Bueno, no, listo, ya todo pasó. Fue, gracias, levanto, listo. Conmigo, pasó conmigo, por acá. Muchísimas gracias. Obrero, ya logramos todas las vistas que queríamos. Y... Ya,、no. Ah, el tipo era, el tipo era un clickbait. <risa> sí, bueno, ¿qué, ¿qué nos traes de regalo? A ver. Me encanta porque. Cargado de culpa, pensé supongo, por en toda esta ausencia. Sí, y hacer ahora... un título este, que tenía que dar que hablar. Y el título sería Los 90 días que cambiaron la historia del rock. Así.、Ah, ¡Hala! Mirá cómo los de. 90 días que cambiaron l t o a s 90、mirá. días que cambiaron la historia del rock. ¿Está Duarte ahí? No todavía. <risa> <risa> no, todavía. no todavía. Duarte y el ser. <risa> Pero vamos a, vamos a hacer una cosa.、Sin、mínimo、sí. ejercicio, 1991. Pasará uno o cuantos.、Años? Sí. Vamos al 12 de agosto y salía este disco con esta canción. q u é vamos a escuchar? A ver, ¿eh? No. Enter. Sandman, esto es metal、oh. kilómetros y kilómetros de cinta. s e l l a m a esto. ¿Qué? Este disco, bueno, ahí está.、Ah. ¿Qué hacemos? Escucha, no se puede.、Ah, ¿Cómo se pone? ¿Cómo? Se pone así, ¿no? Siempre. No, desde que están las cámaras. Mira, mira, mira, mira. Parece el gatero.、Uh, g a Pulse. Uh, uh, uh, mira cómo lo hace. Jugador de tenis. Puede ser. Muy, sí, sí, muy, muy, muy bueno, muy bueno sí, sí, sí. con parientes en argentina、sí. un, tipo está, un tipo de mucha、invita. guita de toda la vida、sí. de toda la vida l o r a para para para para para para、si、quiere entrar, para para para p a r e para a r a r a para para para para para para para para para para para para para para para para para a r a p a ¿Sabes qué pasaba? Bueno, este disco. Ustedes se acuerdan, bueno, ustedes ya tenemos una edad metálica de una、sí. banda como medio de culto.、Sí. Ya tenían sus tres discos, sus dos discos. Y p o d r e c i t o s Y eran discos conceptuales, los temas 12 minutos. Claro. Era、sí. una cosa como que te tenía que gustar, no era mainstream, por decirlo、no, e de x a c t o Bueno, este disco los hizo explotar.、Sí. ¿Qué es lo mejor que hace una banda? Eso, vos que t e n é s una. Vos que sos músico. Llamar a un productor que, que. Exactamente. Que Primero. Hacer un par de discos que vos te hagas de culto、claro. y después hacer uno con sonido fácil. Metelo a t s c a t e un santabla、claro, ya. Claro. Y a es momento, d a l la rompes toda <risa>、claro. porque aparte te respeta la gente. Claro, claro. Y hay tres o cuatro que se quejan y dicen se volvieron comerciales. ¿Viste? Que p <risa> uno de <risa> e por dice, supuesto. Lo cual, lo cual a la banda también le hace bien. Le conviene. Esa crítica. Le conviene,、claro. Sí, bueno, sí, entonces. Sí. Nada, vamos a arrancar con eso porque realmente un disco que hizo un antes y después. Aparte del Heavy Metal, llenado en estadio. s Fue una cosa,、uh -huh. los trajeron acá la gente. a c u é r d e n s e que en 1991 lo podemos echar con el inicio de la convertibilidad claro, un peso, un y del dólar amigable、uh -huh. para empezar a, a venir bandas de todos lados. ¿Productor, ¿Cómo, eh, ¿eh? productor Rick Rubin. Rick Rubin. Es、eh, eh, más, todavía tenemos temas.、Claro. Todavía Rick Rubin no salió de esta lista. Claro, en, en Latinoamérica o en, el, en lo que es el rock en Aurispana, el rey Midas o el productor es Antoraya.、Uh -huh. en, en lo que es el anglosajón es Rick Rubin. Exacto. Pasamos al 26 de agosto. A ver. Esto es Blair, el primer disco de Blair. No. Sí. Un d a m o n Alban joven. Jovencito, con ojo s delineado. s Ellos、eh. venían de una escuela. ¿Viste que está esa cosa c a Jetix. Sí. De escuela de arte.、Claro. De escuela de arte, este, gente sensible. Más b í n l o ¿no? Que venía algo. Como... Lo que pasa es que después se hizo la, la moda de, de, de, de la grieta entre Oasis, los oasis que era Nico de laburante, que sí, venía、bien. de otro lugar. Sé yo,、bueno. Este es el primer disco de Blair. Este, diría que el nacimiento de lo que después se llamó Britpop salió de este disco. Con lo cual, para mí, entra en estos 90 días que cambiaron. ¿También、no、en el 91 estamos? Estamos 91 a 5 días、Tenis、de、historia. que salió el de Metallica. Cinco días Mirá, después, salió este disco. Mirá. Mirá. ¿Eh? Qué bueno que s t a b a Era una banda muy buena. Es una banda muy、sí. buena. m i e n el prima de la s a Estos son como los chalchaleros, ¿no? Tienen más despedida que los chalchaleros.、Sí. a、ah, sí. Parece sí, que también... ahora se van a despedir igual. Sí. Se van despidiendo, se dejan un tiempo, vuelven a juntarse, se despiden, vuelven a juntarse. s、sí. Lo que pasa es que te dimos u a n e v a o sea, la, su carrera solista. O sea, si se junta es porque tiene ganas de ver a sus amigos. Yo creo o sea, que no sí. No lo necesita. Yo creo que sí. Yo creo que está. Sí, tal cual. Le tiene una mano, capaz. Uno que está medio.、Sí. Ah, te gastaste el palo y medio. Está en que... otra. ¿Ya te、eh? la ¿Te la gastaste. Draymond te... está en otra. Claro, ya, ya tiene palo... todo.、Sí. Te gastaste el palo y medio que ganamos el último. l e hacemos versital. La recital. Recital.、Sí. Ah, hacemos un r e c i t a l más. Hacemos、sí. una juntada. t l c u a Escuchame, estamos 26 de agosto. Sí. Un sí. día después sale este disco. No. Y trata de no llorar, por favor. A ver. Jajaja. Te dije, por favor, que trate de no llorar. Las camisas escocesas. No, las tengo todas, todas, ¿no? Dios. Pero está pasando todo en agosto, o e o d en t o 90 días van a ser un montón, Vos, me parece. Vos sabés、sí. que yo le decía, p e digo, está s i e n d o un poco exagerado con estos 90 días que revolucionaron el rock. Pero mierda, tenés razón, este es el、sí. disco más importante de los Fur Jam. Ten. Es el primer disco. El primer disco, Ten.、Jam. ¿Qué más puede decir? ¿Se puede decir algo? Ten. Ten. Ahí está. <risa> Una de las bandas, bueno, empieza el Grunge. Claro. El Grunge. Grunge.、Uh -huh. Ahí está. Grunge. Lo que nos、Bruje. marcó. Grunge. Bueno. Otra, este me gusta a mí. Lo、no、quise agregar, pero pasamos a septiembre p a r e no.、Bien. vamos al 20. 0 s a n m o no es así.、No no vamos, sí. vamos al 23 de septiembre. <risa> Conejito、no, alejado. n p a m o s a Primal Scream. Ah, no, no, mirá.、No. Uy,、uh, le debo haber errado la lista. Uy, qué feo lo que está en esto. Qué、haciendo. feo. Porque además el tema también. La re que me. Pero esta también tiene que estar. Use your illusion. Claro. Esta、Los、es a t e r m i n a Terminator. Guns N' Roses con su disco doble: Usual Illusion 1 y Usual Illusion 2. ¡Wow!、Oh, terrible también. Ah, no, le he errado yo, estaba bien. Estamos、ah, en 17 de septiembre. 17 de septiembre. Sí, ah, vamos、sí. bien en la fecha. Entonces, no hubo, no hubo、sí. problema de calendario. No hubo problema, no. no no, no. No hubo problema de calendario. Entonces, este es Guns N' w o s e s Chicos, esto era también. Recuerden lo que fue esto.、Sí, claro. sí, Tuvimos、sí, un presidente sí, en ese、sí. momento que dijo: Por favor, no vayan arriba a ver a, ver a los Guns N' Roses.、Sí. Eh, ah, no. Porque no, quemaron、sí. una bandera en algún. No sé, había cosas. La de los pollitos de i 15. Estu... Era la misma historia. Estuvieron en Brasil.、Ah, y、están. en Brasil. Eh, Viste que Axel Robb tiene esas pelotudeces、sí. para q u e d a bien con todo el mundo. Sí, acá vino también con la c a s a c ó la pase... camiseta en el balcón. Claro, el, lo del, el que pasa es que en Brasil le tiraron una del coche y la pisó. No sé qué hizo.、Nah. Diciendo, yo recuerdo yo... en los medios、nah. sí, sí, a nuestro presidente diciendo: Por favor, no vayan. Maludo, en, el re... favor, no vayan. en el River le tiran, le tiran con un bidet. No sé con qué le tiran con un artefacto、sí. importante. Con un bidet, n o、no, le tiraron c a... n a... un bidet. Cos...、No, se lo tiraron y cae. Y el tipo. Corta el recital y empieza a putear. Y Viene、sí. una, una、eh, traductora, sí, le, le dice que por favor tranquilícense、sí, porque si no l o s ganan, siguen. Y se,、eh, Estuvo como 15 minutos parado el recital、sí. y después lo siguen al recital, pero, pero fue heavy. Era, un momento, era un momento terrible、sí. de Cancer Ras. Genial.、Eh, sí, que, sí. Yo lo fui a ver.、Eh, bueno, a ustedes,、eh, esta hermosa radio tiene un. Tiene un colaborador que es、eh, Miguel Benítez. Sí, Miguel e la Cueva.、Michael. Tuvimos muchas charlas y muchas discusiones porque, según él, cito sus palabras, cuando se termina g u n s n Rock se termina la última banda de rock. Del... De a partir de ahí no hay más rock. Se muere el rock cuando se separa g u n s n Rock. s me pareció exagerado. Un poquito. Como título pega, ¿eh? Como、sí. título pega.、Sí. Era la camiseta,、sí. el tipo coso, los excesos、claro. absolutos. No, hay discos grabados en situaciones mega, mega que no se bandas, pueden explicar. O sea, bandas que llenaban estadios pero repl repletos、cual. en todo el mundo. Y con todo el folclore. Y con todo. El rock que ahora no, estaría canceladísimo no, también. Y, digamos que sería una de las、claro, la bandas más canceladas. Pero además yendo solos, porque ahora posiblemente tenemos festivales donde se llenan estadios y todo, pero hay muchas bandas. Que, no en, no ese momento, solo, en ese momento、razón. iban solos de、sí. tipo y llenaban estadios. Ahora.、Sí. Salvo、eh, Taylor、Coldplay. Swift e s o s juegos se usan en estadios s o l o pero no es tan fácil sí, sí, sí. ahora. No, inclusive Metallica vino de hacer River, la última vez vino creo que en el Lola Palouse.、Claro. Vino c e r r a n d o e n Lola p a l o、claro, u s l a r o l o No claro. se a Vamos al próximo. Está、Ahí、re、sí. quemado el que viene ahora, ¿no?、Eh, no, ¿Ah, sí. no, no es muy bueno. Esta mierda Porque, la pasamos un cachito después Primal Scream. Primal Scream es una banda inglesa. Este tema es muy conocido. Yo estoy conociendo, te digo. ¿Sí? No la tengo. Tiene una de las tapas de Dick.、No, capaz que escuché la, el tema a a tapa importante. Hay mucha remera en una tapa de Scream Adélica. a Pasar un mate Primal... De... Primal Scream se llama. Scream Adélica es un.、Ah, fue la mezcla inglés. Bueno, estamos haciendo así. Estamos en las dos costas.、Sí. Estamos en las dos costas. No hubo nada. Ah,、Bien. sí, sí. No, no, no. Esto es, es rap es、eh, Stone. Sí. Y esto es el principio de la parte más. tiposa. Sí, sí, es. es i c pop, sí, p u e d r Pero tiene un corito ahí, guarda. No,、pues、eso es otra cosa. Estamos al 23 de septiembre. Es, es un, este, un rolling. Un rol l i n g、eh... de iglesia. Sí, s o es. Un gospel rol. l Un gospel, ¿no? Estaría la palabra. Sí, creo que la, la clave de esto es、eh, que comienza. Sí,、eh, claro, como. Entre, digamos, entre ese tema de los rol, l i n g que ellos, simpatía por el demonio, estos、sí. p a a son 20 años. Y bueno, y estos siguen adelantando los 20 años que después iba a ir Tender, The Blair. ¿Qué te iba a decir、eh, después, Tender? O Damon Armand, i g a m o s、claro, como、sí. ya un género dentro de la música inglesa, hiper, hiper ingleses. Sigue, estando, sigue dando vuelta, creo que. Primal Scream, ya con varias bajas, seguramente. En、eh, un momento de mucho consumo. Digamos todo, ¿eh? Digámoslo. La, digámoslo. ¿eh? Si van a grabar a Ibiza, toda esta gente. Claro. O sea, Sabes lo que eran. Todavía grababan. Todavía está el quilombo, estaba el k i l ó m e t r o e l consumo y los impuestos, o、claro. la falta de impuestos, Claro. Idea, ¿eh? También. Y lo que te ahorras de un lado, ¿no? Claro, Dicen eso. Exactamente. Bueno, listo. Mismo día、eh, salía el disco de Pixis, el tercer disco、uh. de Pixis. Pixis es la banda que. A ver, ¿cómo lo podemos decir? Ya lo hemos dicho, hemos hecho un programa、sí. en Radio Nacional, que es la banda que queda re bien decir que escuchas. Ah, b u e n o e n t e n d e s Cuando estás en Nueva York, se escucha.、Sí, hasta Pal i Cucharini ha dicho que escuchas. ¿A c u hay que traerlo acá, Pal i Cucharini, que, que, que te haga todo el tiempo? ¿Qué haces así con la carita de Víctor? <risa> no, esto nunca. Bueno, y. Pixie s una de las bandas más respetadas y nombradas en montón de círculos、eh, con cervezas artesanales claro, en la mano. Porque, en lo posible, Ipa. Y d e e r a e s u c h a r Pixie. s t e es el último de Pixie. Porque además、eh, está todo.、Eh, En un momento donde lo estético、eh, tenía mucho que ver,、sí. eh, lo, los Pixies eh, eh, no el, le dieron el, mucha bolilla. El cantante, el cantante no es un tipo estéticamente precioso. No,、eh, no, no, no, sea, no, no, no. O、eh, sea, corrompía, no, pero、eh, sí, sí. vos lo tenías. O sea, todos los otros que estamos nombrando tienen una parte estética el para estilo, el estilo, claro. Para, para el rock y todo,、no, no, para、sí. salir. El Pixies no. Este casi que、sí. en vez de ser arquero cantó en los Pixies. Sí, o, que que o, lo, o el 3 del Brighton. Brighton. Creo que lo más importante era. Se habló mucho de la música alternativa. En los 90 siempre se habló de lo alternativo, del grunge, q u e sé yo,、sí. y esto s estuvieron antes. Y eso es re importante, porque bandas como Arry M, ¿eh? que explotaron obviamente en el 90, pero. Era el, el rock、eh, college, c o l l el g e e rock, rock de las universidades. Sí, sí, o, o el rock de garage sí, también. El rock de garage. Entonces eran como la previa a lo que iba a venir. Y no es una pavada, porque al otro día que salió este disco. Salió el siguiente que ahora nos va a ilustrar. Al otro día. Al otro、oh. día. a a h boludo! No, perdí. Pero... ¿Cuántos días vamos ya? Vamos、sí. menos B. Me. Menos B. Me. Me. Pero no te alcance el sueldo. <risa>、no、te... ¡Hoy ¿sabes? si tuviera que comprarte todo、sí, eso de verdad, verdad! No llega <risa> ni un <en> pedo, <risa> boludo. Y todo el dinero que tenés que ¿Qué tener. ¿Qué pasaba? ¿Por qué salía todo eso junto? Sí, porque no era más fácil comprar un, un CD, está i g u a l no, en serio. Sí, muy r í c o Mucho, mucho Mucho juntos, boludo, b o Estamos escuchando, hace falta. aclarar? Pali, sí. Pali, esto es Nirvana. Nirvana. <risa> no, el otro día dijo, c u r c u Bend, i j o Sí, Cúrcuma quiso decir. En quiso decir. Cúrcuma. Mirá vos. Es, esto es septiembre 91、sí. también. Ahí. Estamos en、septiembre, el 24. De, 24 de septiembre. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de.? No has dicho de, la de... palabra post-punk. No. Que es pref la preferida de Pablo Aymar,、sí. por ejemplo, que es un seguidor de este bloque, seguramente.、Ah, sí, sí. Eh, sí. No, lo pensé con Pixie, porque、sí. hubo en su momento una gran discusión: si era Pang, si era post-pang, si era post-pang. o s t p、eh, Bueno. Eh, no, Pixie no <risa> No, no, p i i x es e una lo, banda lo de pasa, culto.、Claro. Todo l o que en vez de t e n é s que decir que es de culto. Lo que pasa es que、sí. hay, una, hay、eh, una, un error en creer que el p o s t p u n k es todo lo que sucede después del punk. Claro, es como automático. <risa> es todo、eh, post-pang. Claro. El Chaqueño Palavecino. r a Sí, <risa> Escúchame.、Eh, Independientes. Cuando salió este disco, posta,、eh, estamos en el 23.、Eh, el, can, ¿cómo es? El, Foo Fighter, el cantante de Foo Fighters, que、sí. fue el albatero, ¿cómo se llama? Ay, se me hizo una locura. No puedo lo acordar. No bueno, quiero hacerme e ruido más. Vivía、mí. en un departamento de un amigo.、Eh, este loco, Carco Bain,、eh, vivía、David、con、Groll. la novia.、Eh, Dave Grohl. Dave Grohl. Claro.、Eh, vivía con la novia. O sea. Realmente se habían gastado toda la guita en el disco. Nada, fue, un, fue, una, fue muy rápido. Y me p a r e c e que demasiado. Fue para, para él. Para acá, para mí fue demasiado. Sí. sí, sí, sí. Fue, pero fue así: fue una cuestión de la, meses. Las la la dimensiones de, de un hit como esto, no, no, nadie la sabe. No,、eh, no. Nadie la dimensiona. No, no. No, no, es, es muy grande. La cantidad de guita que te llega de un día para el otro, la cantidad de guita y la cantidad de exposición que vos te das. Y más en ese momento donde empezaban las revistas de rock. Las revistas de puta, de rock, todo, la, el todo. MTV, todo lo que era h e c h o que fue el momento del MTV. Tenías como una, una, maquinaria, una、eh. maquinaria fuertísima y, Muy. Que, y que imagino que no, podés, no le podés poner un freno. Yo creo que ya está. Lo mandaste y lo mandaste.、Uh -huh. ¿Y así y terminó este, este mes? Y、sí, no、vamos、sé. a saltar a octubre, pará. No.、Ah, ¿Siguimos en septiembre? Misma fecha, 24 de septiembre, todavía no tenías el aguinaldo.、No. Y fíjate qué otro disco salía. バ a バー a ーバーバーバーバ c o ー <m úsica> o ーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ Claro, sí, ahora este, cuando repasás la época lo, era lo que ibas a escuchar. Era lo que ibas a escuchar. Que,、sí. El cassette, por lo menos. Sí, Para mí, ¿no? este tema, el loco no canta nada. O va diciendo todo el tiempo: o e que me encanta, que n estoy d manca! En vivo, sí. En vivo no, no se le entiende nada. En vivo no se le entiende nada. El disco se ha tomado un tiempo, puede ser. Dejo el d e d Que lo hayan、bien? cortado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Sí,、claro. ¿Qué? Dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q El disco que también, un antes y un después, los Chiripep. p e p son rochentosos.、Eh, lo, es, lo escuchaba como una mínima, ¿qué se l o Elite、eh, de Los Ángeles. Son estos los. Surfer, s e s c l a o Es más, hay una película de, Sí, la película es de. Los que roban el tren. Kenu Ribs, no. Ah, la, la, la, sí, la, bueno. La, punto límite. Punto límite, bueno. q ahí está el loco. Bueno, esa, hay una película anterior de dos viejos que roban un tren. Sí.、Eh, ah, Kirk Douglas y. y... Dos、Dog? tipos duros se l l a m a Dos tipos duros. Sale de la cárcel Kirk Douglas、sí. y flashea que quiere recuperar los 30 años e s t u v o en la cárcel.、Claro. Entonces se empieza a vestir loco. Se, se pone de novio con、sí. una chica de 20 y pico de años y se van a ver a los Chili Peppers. Claro. Que、ah. En ese momento era de decir. Era La banda más l o c a se ponía unos matafuelos sí, arriba. Sí, sí. Por progreso de una banda que no nació con este d i s c o La película esa empieza con un tipo haciendo pesas y se le ve el antebrazo y vos decís, nada,、ah, eh, ¿qué、sí. sé yo? Arnold Schwarzenegger.、No. Y le suben la, la cámara y es Kid d u b l a s como a los、impecante. 80 años con、sí. un brazo、claro. así haciendo fierro, impresionante.、Claro. Bueno. Vinieron acá también en esa época n o e s o s eso n los r e y Momo. Raymond. Ray acá. Acá, Ray acá en la Argentina. <risa> ah, sí. Vinieron sí, los Raymond. Sí, sí, sí, sí varias veces. veces. Sí. No es mi banda en vivo favorita, para nada.、Uh -huh. Sí, me gustan los discos.、Uh -huh. Están con Rick Rubin, también. también. Que les ha dado una... Este disco también es de Rick. l a r o Sí, sí. O、eh... sea, el laburo no le faltaba a Rick Rubin no, en el 90. No, no, no. Y los v e a s t i e Boys,、tienen. Sí, claro. Y, está, y después está,、sí. el, que no sé si está el disco, pero está w h i t e f l o w e r de. d de... o n p e t t y Sí, pero no está en, los noven... no, no es... no está en estos、nos、días. No nos enfocamos en, estos, sí, perdón, perdón, días, perdón, en perdón. estos 90 días, por favor. Bueno, y también salió el disco de Sound Garden, una banda que también、oh. estaba. que tiene que estar. Sí. Tiene que estar porque si hablas de Grunge, que hablas、sí. de Spersham, de Mil b a n d a hablas de Sound Garden, Three Corners. Sí,、bueno. a, a Audio s l a e me gustaba mucho poner a mí.、Sí. Bueno. Sí. Igual vivo, otro que en vivo que yo. Es un gran cantante, pero yo lo, lo he escuchado en vivo.、Ah, no、me d i Y medio que le, le, le desafinó un, un montón. Pero,、eh, pero me gusta, me gusta, mirá. Sí, sí. Tiene una, una voz、eh, muy. Muy rota y a veces esa rotura le, le, le, juega, le juega en contra de la、sí. a f i l a c i ó n Pero bueno, ¿a, qué, ¿a quién le importa el n a l ¿A q u i e i o a mí nada más. No, bueno, ahora creo que tenemos que hacer un momento y quiero aclararles algo. Esta investigación exhaustiva. Sí. No es. Es algo que sale en las redes, que después uno lo levanta, como el Club de los 27. ¿Sabes lo que claro, es el Club、sí. de los 27? Sí, sí, dos. Todos los artistas de Semana sí, 27.、Señor. Pero le quise agregar un agregado. Lo cual.、Claro, para que a partir de este momento empiece a ser tuya. Y por, por lo tanto nuestra. ¿Saben、claro. por qué? Porque el 27 de octubre, en esos 90 días, mirá el disco que salía. Porque... ¿Y qué día, además? ¡Ah! No, la, mosca y la, la mosca y la sopa. Bien.、Era、bien, m i p r i m e r disco de v n i o ¿Viste lo que hizo, no? Sí. Salió del cipayismo tuyo. Sí. Muy bien. Qué lindo que era esto. Un no, no, yo, yo porque elijo todo. No,、mal. este tipo, si sí, hace lo mismo que vos, le sí, mete más y a q u e e s más. más, más lo Muy á s m bien. Viva a consolarte. Y además, este tema espectacular, un、bien. poco de amor francés. ¿qué ¿Se acuerdan? Tienes i e d i d a d lo que fue este disco. Bueno, otra banda.、Sí. Otra este... banda de culto. De、sí. Yo escucho esto. Y después, mi perro dinamita.、Sí. Estaba en. Cariló、claro. y ponían el boliche, mi perro Dinamite.、Sí, Era、sí, una sí. cosa que e t Este explotó, disco lo, saca, saca de, de lo que es culto o,、Espl、o sí, algo de, o、sí. de tribu pequeña a los redonditos de Ricota, básicamente. Sí, Antes、claro. buscaba todos los discos de los inéditos, de los redondos, y decía, no, Cali, lo. Es caseta, t l tal, e a tal, tal, tal, tal, tal, tal, a l t a r tal, tal, tal, tal, tal, a l tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, e a tal, tal, o a l tal, t l tal, t a tal, tal, t e l tal, tal, t a tal, tal, t l t l tal, t a a l tal, tal, tal, tal, o a l tal, tal, t a a l t s l tal, tal, tal, tal, t a tal, tal, tal, tal, tal, a l t l tal, a tal, tal, t Este, sí, pero tenía、sí. que estar, ¿cómo puede ser que no esté? Sí, sí. ¿Eh? Estamos, aparte, cumplía, cumplía, estamos en octubre del 91. Muy bien. ¿Eh? Nos vamos. Bueno, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Sí, Hay muchos comentarios. el último, eh, eh, para, para, para, para.、Eh, Te tiro los comentarios ver, antes,、sí. así cerramos como vos querés. s、sí, i tengo que contestar. Pero,、ah, no, no creo. Alguien dice: ¿Qué dice? Compara n lo redondo con los red hot, con los brujos. Serían parecidos en el arte escénico. No, no sé qué están queriendo decir. Una por... ¿Por qué no dicen nada de Pablo Ruiz?、Eh... Pablo Ruiz. ¿Pero sacó un disco ese, ese、eh, año? De, debe haber sacado en esos días, seguramente. Pablo...、Eh, Pura Espuma, por ejemplo. Bueno, Pura e s u m a h más viejo, Pablo cari... Ruiz. La... Es más viejo, sí. sí. lleva la primaria. No, bueno, y después, este, cada cual、eh, eh, destaca n el hecho de escuchar una mañana de lunes en Radio c e r m e s a Metálica, por ejemplo. No e n g o l a z o q u é te pasa? Yo creo que todos los lunes. Una canción de Metálica para despertarte. De... Sacarte de, metaria, de la g a ñ a a patadas.、Sí. Chicos, c r u z a m o s a noviembre y se salió otro disco icónico. Es el disco de u 2 Achtung Baby. Otro que marcó, pasó de cosas a más. Tecnologías. De estadio a tecnología. Un disco con mucha. mucha parte visual. Aparece un segundo. Perfil del loco que llamaba Mephisto, te acordáis?、Mm. Parecía.、Eh, estamos en 91, había caído el muro de Berlín, todo, está todos y todo en Berlín, el disco,、eh, la parte gráfica. Bueno, fue, cambió absolutamente todo. Antes eran los p i d e s buenos, de Amnesty,、sí. haciendo sus giras, eran mismos y a n k e los discos. Sí,、documento. y no tenían, no tenían un no, sonido pues, tan procesado como el que no estamos no, escuchando. Para nada, fue un cambio、sí. absoluto también para mí. Y, le, y siguió muy bien este、radio. Con un cambio. En este disco, para mí,、eh, empieza con la identidad que después sigue durante todo el tiempo. Sí, correcto. Hasta, lo, hasta ahora.、Sí. ¿no? Esta forma de hacer música, esta、sí. forma de hacer canciones. Sí, sí. sí. De un trío, ¿no? Eh, no, cuatro. No, son tríos, porque O sea, la, la, la sonoridad es de trío. Ah, ah, no, no, no. ah, bueno, sí. Y, y, y no se mete tanto. Está no, no, el violero, o sea, el bajista y el b a r q u o Lo、batero. que pasa es que ahora dice que Diez tiene ocho chinos trabajando abajo. No, lo que explica Diez claro, es que, que claro. Es,、eh, ya tienen tipo, sí, es, sí. sí es muy loco cómo elige la, el sonido de las guitarras. b u s c a las grabaciones que tenían h e c h o s en cassette de los 70, cuando había empezado a armar la banda,、sí. los metían en la computadora y elegían ese sonido procesado y lo meten para que vos lo uses en vivo. O sea, que tiene una pedalera gigante con una computadora atrás con un tipo que le va diciendo en este tema, a la mitad del tema va este sonido. Y lo、yeah, p o n e el loco、yeah. aprieta un pedal y, no, y, y, y usa la viola que usaba 30 años atrás. Son m o n o t r i b u t i s t a s Eso lo sabemos, no, no pagan ahí nada. Sí, nada. sí, ni chinos deben ser, son、no, filipinos、no, no. chino ya está caro no, para no, el mercado. No, el son de, ya son ya de la... lira.、Ah, claro, quedaron de esa época. Chicos, gracias por todo. Bueno, no, todo gracias a vos. Buenísimo momento de radio. Pasamos acá en、sí. Radiocracia con Fede Miravalle, te esperamos lunes que viene, ¿no? Bueno, dale. dale.